Para que nos cuente, porque ella participa de colectivos de mujeres acá en Vierma, colectivas, dicen ella, y está muy bien dicho también por la cuestión de género. Así que,、eh, Mayra, ¿cómo va la cosa? Todas las actividades, el tiempito que nos está acompañando mucho, pero todo va, ¿no? q u é t a l pato, muy buenos días, buenos días al resto de los compañeros que están ahí en la radio. Aquí estamos con Flor. Hola, buen día compañeros, buenas tardes a todos. Flor, para todas. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?、Muy、bueno. bueno. Como vos decías, Pato, ¿no? Cumpliendo nosotros nuestra jornada de paro, un paro activo, porque es un día de lucha, un día de militancia, un día de concientización, un día de conmemoración. Así que acá estamos con Flor junto con、eh, un grupo de mujeres.、Eh, ayer mencionábamos y destacábamos eso t que nos parece tan valioso, ¿no? Este 8 de marzo nos encuentra con las mujeres. Eh, movilizadas a nivel internacional, es el Paro Mundial de Mujeres, y con las mujeres movilizadas aquí en nuestra comarca.、Eh, varios grupos de mujeres vienen organizadas y están llevando a cabo actividades en el día de hoy, lo cual realmente es un motivo para celebrar, pese a que las demandas y los reclamos son un montón, está bueno que nos te encuentres así, movilizadas, organizadas, con. Con ganas de, de cambiar ¿no? esta, esta historia, este sistema que, que nos oprime a todas y a todos, pero a las mujeres especialmente. Acá el grupo de mujeres、eh, que se、eh, reconoce como mujeres organizadas de la comarca están preparando,、eh, hubo ahí algunos inconvenientes técnicos que ya se están solucionando, para comenzar a hacer la primera actividad que está prevista, que es esto de. Intervenir los espacios públicos, los edificios públicos, los lugares que se los reconoce como espacios de toma de decisiones、eh, y que justamente se los, se los quiere intervenir como para movilizar ahí porque se considera que son instituciones que sostienen al patriarcado. Así es. Y la primera que se va a intervenir es el, el Poder Judicial. Así、claro. que、eh, acá están preparándose, preparando vestimentas,、eh, algunas actuaciones. Eh, y, y bueno, ya están、eh, ultimando los, los detalles para ingresar a ese lugar. Y después va a haber una recorrida por varios lugares de Vierma. Buenísimo. Bien, y va a haber mucha actividad en, en Vierma también, hecho por otros colectivos de mujeres, ¿no? Sí, así es.、Eh, a las 11 de la mañana está prevista la m a t i a d a que convocaba la Red por la Equidad de Género.、Uh -huh. eh, vamos a ver, bueno, qué pasa con, con el clima, porque está. Está Un poquito feo e clima, pero creo、sí. que se hace igual. Se hace igual. Entre, entre este grupo de mujeres hay algunas que son de la red. Amanda, estamos saliendo en vivo para la radio. Estamos saliendo en vivo para la radio. La mañana t en la plaza Alcina se hace igual, pese al tiempo. Sí, sí, ya estado,、eh, las están las compañeras en s t á en plaza Alcina ahora mismo y están esperando, están preparando las cosas, están con música también allá por si ya se quieren pasar por allá y ya están con el mate.、Bueno. Eh, Amanda, contanos、eh, a nivel personal. ¿Qué te mueve y te conmueve este 8 de marzo? Y bueno, me mueve que te hace falta mucho, mucho, mucho para poder, para poder llegar a la equidad de géneros. Entonces, bueno, tenemos que estar s a l i r a la calle, luchar por los derechos de las mujeres, por las compañeras y los colectivos de LGTBIQ. Y bueno, recién leo un mensaje de España, que permíteme que lo comente.、Vale. Eh, ¿Te lo leo? ¿Sí? Eh, había eh, mujeres en la puesta del sol, que es la plaza más importante de Madrid, en huelga de hambre, de hambre、eh, reivindicando que el gobierno、eh, modifique la ley en tema de género. e s t á n enviando este mensaje. Gran noticia a las compañeras que estaban en huelga de hambre en sol. En Madrid se han retirado porque han conseguido del gobierno que a s i s e n los 25 puntos para la reforma de la ley en, en violencia de género. ¿Quién dice que no se consigue nada con nuestra lucha pacífica? Pero constante. Así que, bueno, compañeras que a la lucha y hoy nos queda un hermoso día lleno de lluvia y de acción. Buenísimo, bueno, ahí ¿eh? este, este paro internacional de mujeres que nos trae también、eh, noticias de, de lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres en España. Eh, no sé cómo estamos de tiempo, Pato. Converso con alguna de las otras mujeres s n a í Sí, sí, s、no no、a y a vaya. No te interrumpí, i r las que están ya listas para actuar, pero bueno, otras、uh -huh. de las que están acá a c o m p a ñ a d o s y también sosteniendo. Una de ellas, Nancy a l i g o、eh, de la CTA, de los trabajadores.、Eh, bueno, Nancy, ¿qué, ¿qué te mueve y te conmueve este 8 de marzo? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. En realidad, las mujeres siempre estamos atravesadas por muchas problemáticas que en el, la sociedad en general a veces. s o n invisibilizadas, es una lucha que tenemos que dar, tenemos que acompañar y visibilizar estas cuestiones. ¿no?、Eh, nosotros n o luchamos como CTA por el aborto legal, la ley se tiene que dar,、eh, el aborto、eh, mata, y realmente、eh, nosotros también、eh, estamos acompañando acá las, a las chicas para poder visibilizar. Ahora va más la justicia y allí es importante. Poder trabajar la capacitación a los jueces,、eh, poder dejar de lado、eh, el machismo y dar la seguridad que las mujeres necesitan para que los juicios、eh, lleguen en buenos términos.、Eh, cuidar a las que realmente aportan datos,、eh, se ha dado a conocer por ahí nombres y esto nos ha favorecido a muchas causas.、Eh, es importante、eh, la lucha que se está emprendiendo, todas las mujeres. El paro en sí es algo nuevo, es una figura nueva, y bueno, necesitamos、eh, la colaboración de todos y la concientización. Bueno, gracias, Nancy.、Eh, mm. Bueno, eh, Pato eh,、sí. y compañeros, allí, acá s、sí. ya están por comenzar. Bueno. Que, bueno.、Eh, vamos a, a i r contándoles, si les parece,、eh, en qué consisten y cómo se dale, van a hacer la, dale, dale, dale, las dale. intervenciones. Eh, que va a ser ahora en el, en, el, en el Poder Judicial. Acá estamos en el 25 de marzo d la Prida. Gripe inicial, inicio de una jornada de lucha. Bueno, estamos allí en el Poder Judicial, allí、ah, está nuestra compañera Mayra Santa Cruz.、Ah, no sé si se cortó un segundo, Pato. No, no se cortó, pero no, no se escuchaba nada. Entonces,、ah, bueno, estamos contando、no. a los amigos oyentes que vos estás allí en el Poder Judicial, donde se realiza, hemos tenido la, la, la, prácticamente la primera intervención pública, ¿no? Sí, así es.、Eh, sí, sí, se í s t á ahí un grito, un momento ahí de, de emoción, de, de grito y de, de dar inicio formalmente a esta jornada de lucha. Uh -huh. Bueno, me parece que no, no, no escuchamos muy bien, pero está pasando algo allí en el, en, en el Poder Judicial. Se, sigue, sigue en contacto nuestra compañera, ¿eh? el teléfono está en contacto. Ahí、sí. se siente. Sí. Eh, no sé si quieren que les contemos dentro、sí. e un ratito. Sí, me parece que vas, va a ¿no? ser mejor, va a ser mejor, vale, porque hay de... algunas cosas que son inaudibles, entonces no. no sí, sí. Bueno, perfecto,、la、Mayra, es, gracias por tu gracias, informe. De gracias